Mami Mami y Compuche, compañeras y compañeros de Farco, y a toda nuestra querida audiencia, durante el segundo encuentro de comunicación campesino-indígena que se desarrolla en Buenos Aires, comunicadoras y comunicadores de Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador...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 sudor lo que los mantiene, los mantiene comiendo pan caliente. caliente, es el pan, es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que... Reportó para Farco, Noelia Buenohueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapo.